Motomaníacos. Motomaníacos. Martes, 21 horas. Repite, viernes, 16 horas. Motomaníacos, Radio Cooperativa i n d i e Rock. Muy, buena ruta. Muy, buena Muy ruta. buenas rutas. Muy buenas rutas. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes, motomaníacos? a h o r a aquí arrancando. Nuevamente un programa dedicado al mundo del motociclismo, por FMINI Rock 104.7 en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Como siempre, la operación, operación técnica de Diego, Diego Moyano, ahí haciendo el aguante desde que estamos aquí al aire en, en esta FM, espectacular. Tercera temporada, vamos para adelante, ¿no? Ya hay el clásico de los martes de, del motociclismo. Bueno, amigos, espero que estén todos bien. Les mandamos primero, vamos a r r a c a r un saludo a m o t o c i c l i s t a s independientes del desarrollo que hicimos una choripaneada en el motoclub ahí festejando el cumpleaños de Guillermo. Así que les mandamos un, un saludo a Guillermo. Así que bueno, hoy tendremos le, lo siguiente: Mario de Necochea con la reseña del motazado con Acampe.、Eh, también e s t a r í a m o s con Gitano de b a h í a Blanca.、Eh, bueno, hicieron la, el descubrimiento del monumento al motociclista ahí en esta ciudad de b a h í a Blanca. Así que bueno, contando detalles de lo que fue este emotivo evento ahí en esta ciudad. También tenemos a Misil de Loncos, se viene el noveno aniversario de esta agrupación, así que charlando un poquito de lo que va a ser este próximo sábado,、eh, la fiesta del noveno aniversario, como decía. Y también lo tenemos a、eh, Frank de Peguajó, se viene、eh, otra inauguración de un monumento al motociclista. Y también un almuerzo、eh, se va a desarrollar todo este, este sábado、eh, con la presencia de Gustavo Morea. Así que, bueno,、eh, va a estar la linda gente de Sanela con, con varias motos para que puedan hacer test drive. Así que, bueno, en las redes sociales de Motomaníacos estamos compartiendo lo, lo que es la, la difusión de, de lo que es como, tanto con los chicos de Loncos que se pueden comunicar y está el número de teléfono en, en las redes. Y también con la gente de Peguajó, Moteros de Peguajó, con lo que va a ser también eh, eh, esta, este gran evento ahí también en, en, en esta ciudad. Así que bueno, arrancamos como siempre, como lo hacemos con la tanda publicitaria, un breve tema musical y arrancamos con el primer reportaje que es Mario de Necochea. DC Motos.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 Mecánica en general, frenos y embragues. 9 de julio 1128. Celular 1564-6138, 3 Arroyos. Lubri Centro Alturco, filtros, baterías, aditivos, todas las marcas.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 2983-569054. Zeusmi v e t Veterinaria especialista en oncología de pequeños animales. Cirugía y tratamientos oncológicos. Servicio de citología. 25 de mayo 1077. 2983-641836. Médica veterinaria Leonela Falsetta. La salud de tu mascota es nuestra prioridad. Recordamos que、eh, la retransmisión de Motomaníacos se realiza los sábados a las 15 horas. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bueno, amigos, arrancamos con el desarrollo del de programa. Lo tenemos en comunicación a Mario. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Matute? Tanto tiempo sin hablarnos. ¿Cómo va, Mario? ¿Todo, Todo bien? Sí. Bien, bien, estoy acá con la Colo, con mi co-equiper de de, del evento. Bueno, hola Colo, buenas noches. Gracias, Matute, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. bien. Acá disfrutando de un merecido descanso después del fin de semana excelente que pasamos. La verdad, muy lindo fin de semana, nos acompañó el tiempo.、Eh, muy lindo, muy lindo, la verdad. Un espectáculo. Genial, sí, bueno, estuvimos viendo en las redes sociales lo, lo que fue, la verdad que、eh, creo que es muy satisfactorio n o todo lo que han este, trabajado y, y la devolución de, de la gente que participó, que fue numerosa, ¿no? Sí, la verdad, este,、eh, vino gente de todos lados: Azul, Olavarría, Mar del Plata, este, de ahí también, de Tres Arroyos, este, de, de todo, acá de Necochea un, un montón de gente también. Muy, muy contentos todos con el servicio de Croa.、Eh, la verdad que no faltó nada. Eh, se, eh, se cansaron de comer, se cansaron de tomar. Este, la verdad que todo muy, muy lindo, muy prolijo. Y con mucha gente conocida, ¿no?、Eh, del ambiente motero. Exacto, exacto. Sí, estuvimos viendo ahí lo que estuvieron subiendo en las redes y eso. La verdad que, bueno, había un montón de gente conocida. Eh, que bueno, suele participar mayor, mayormente de, de lo que es、eh, la movida de motos, ¿no? Así que bueno, estuvo espectacular y, y creo que esto dan ganas de, de seguir trabajando, me imagino. Sí, sí, la verdad que acá con la Colo estábamos hablando de eso. Este, y en el transcurrir de, de estos días que fuimos este, entregando menciones a todos los que colaboraron. Eh, de acá de Necochea y alrededores, m a r e m o t o por ejemplo, agencia de moto, motorruta, eh, eh, Arrate, Special Car,、eh, un montón de gente que estuvo colaborando con nosotros、eh, para los premios. Entregamos 25 premios durante toda la noche, más las menciones. Y todos muy contentos y, y que, que me nos preguntaban, ¿no? Decían a ver cuándo íbamos a repetir, que no, no esperemos hasta el año que viene.、Eh, pero bueno, ¿viste? el tiempo、eh, en este momento estuvo muy bueno, en esos momentos, ¿no? En el fin de semana. Y bueno, se dio que fue toda una fiesta. Sí, sí, exacto. Sí, bueno, eh, eh, estaba la propuesta realizada y bueno. Fue 100% positivo porque, bueno, como decís vos, el tiempo también es fundamental para este tipo de cuestiones、eh, que se realizan, que la gente tiene que viajar. A veces por ahí este, te complica cuando el tiempo no está como corresponde, pero bueno, tuvieron la suerte de esa y, y la verdad que, bueno, cubrieron las expectativas de, de la gente. Bueno, vimos que entregaron un montón de menciones, eso también está muy bueno, ¿no? Para la gente que participa, que se lleva un recuerdo de, de lo que fue el evento. Así que, bueno, comieron bien, este, todo espectacular. Así que, bueno, que creo que. Que debe estar súper contento con esto. Y bueno, después se verá más o menos este, por ahí. Se puede volver a hacer este año. Lo manejarán con, con tiempo. Pero bueno, lo importante es que, que lo, lo programado salió bien. Y eso es fundamental. Sí, sí, sí. La verdad que la gente que vino. Este, agradecerle. Y、eh, por, por la confianza que nos tuvieron, que apostaron a, a este evento, que realmente este, laburamos bastante. Y, y bueno, con todo el apoyo de toda la gente que tenemos alrededor, ¿no? todos los moteros de acá, este, eh, eh, Corsarios, Arrincón Motero. Este, bueno, no quiero nombrarlos a todos, me voy a olvidar, un, este, pero bueno, la gente de Azul, también de Mar del Plata, que salieron a la ruta, llegaron temprano. Uno de los chicos fue、eh, de Azul, que fue el primero que llegó a las 12. Y bueno, no, toda la gente en Ecochea, agradecerle que nos eligió el fin de semana y que disfrutaron de todo, ¿no? de la hospitalidad de, del predio. Y de la gente de Crova que nos atendió súper bien, y nada, simplemente、eh, ya estamos viendo de, de, de hacer otro y con más tiempo, ¿no? Así que nada, saludar a toda la gente, a gente de Buenos Aires, los muchachos de mi barrio que me estuvieron llamando, este, un montón de gente, la verdad no quiero nombrar a muchos porque me voy a olvidar. La Mola Chopper, este, mi grupo,、eh, desagrupados también.、Eh, un montón de gente que, que brindó cariño y, y nada, y disfrutó. Verlos disfrutar del evento fue algo muy agradable para los dos, para mí y para la Colo. Y bueno, nada, agradecerles, ¿no? Genial, genial. Sí, sí, obviamente que、eh. estar agradecido es fundamental, ¿no? Para, para de las dos partes, ¿no? Porque la gente también va. Con la expectativa de, de, de cumplir, de pasar un, un día distinto. Y bueno, si, si se da todo, ustedes lo planeado, lo que tratan de convocar, ¿no? Y la gente que, que viene y participa y se va feliz, este, eso es 100% positivo. Y bueno, eso te da, da ganas de seguir para adelante. Así que bueno, y, y obviamente el agradecimiento, como decís vos, también toda la gente de, de Necochea que, que la ha colaborado, ¿no? Porque también este, esto no es sencillo de, de armarlo. Pero bueno, con gente que se suma para, para premios o lo que sea, siempre es bienvenido. Y bueno, está bueno que sepan que tienen gente que, que los va a apoyar cada iniciativa que, que resuelvan, ¿no? Sí, la verdad que, que muy agradecido. La verdad que muy agradecido. Este,、eh, mucha gente quedó con ganas de, de venir, que no pudo por trabajo, por tareas, por un montón de cosas, y bueno. Este, para la próxima, ya saben que nosotros siempre,、eh, bueno, siempre. Ahora estuvimos dos meses, tres meses preparando esto y dábamos las tarjetas a pagar para que nadie se quede sin su tarjeta. Este, eso ya lo estamos viendo de vuelta. Y nada,、eh, bueno, después agradecerle a las bandas, también a los este, a 98 Octanos que tocaron. Los tocó prácticamente dos horas y media, 98 octanos también, hora y media.、Eh, unos grupazos, dos grupazos. Tuvimos fácil hasta las 4 de la mañana,、eh, ahí con un, con un bar que armaron la gente de Croa, tragos y cervezas. Y bueno, nada,、eh, fue realmente un espectáculo. Genial, así que bueno, espectacular que nombraste las bandas, e s a también para que la gente lo tenga presente. Así que bueno, una fiesta, la verdad que, que todo ha salido espectacular, así que bueno. Nos, nos alegra que, que hayamos podido colaborar con ustedes para darle difusión y que, que la verdad que se, se ha, haya sido todo espectacular. Sí, sí,、y、aparte, bueno, para vos tenemos una mención especial, este, te nombramos también ahí, así que en cualquier momento te caemos para llevarte este, tu vaso、eh, y una mención especial que te hicimos acá con, con la colo para vos. por e s t e Haberme ayudado a la difusión y todo, que、eh, de manera desinteresada realmente nos abriste la puerta de la radio y que es un buen programa que lo escucha muchísima gente.、Eh, así que nada, agradecerte nada más. No, el agraciado soy yo y bueno, este, obviamente que saben que tienen aquí para contar con. Con motomaníacos para lo que necesiten, cualquier inquietud o cualquier cosa que quieran este, llevar adelante, por ahí, aunque sea、no、un evento de este tipo, pero puede ser algo menor, alguna juntada, alguna cosa más, más informal. Estamos aquí para, para volcar y que la gente esté al tanto de toda la información. Así que, bueno, agradecidos por, por este, tenernos presentes también ahí, aunque no nos acompañamos físicamente, pero estuvimos siempre con ustedes y tratando de compartir lo que van desarrollando en, en el evento. Así que, bueno, les agradecemos este. Por la mención que, que han tenido para con nosotros. Y bueno,、eh, lo, que quieras, lo que quieran agregar para cerrar, así que muchísimas gracias por todo. Que no hacemos, no hacemos cosas chiquitas nosotros. No hacen cosas chiquitas. Bien. Se regranaba la cola. No, y bueno, no, y, pero、nada. ya ahora tiene base, ahora tiene base. Ahora. No, simplemente que nada, agradecerle a, todo, a, a todos los motomaníacos que te escucharon. Este, ya que está, les digo a todos los que anden en la ruta que acá en Ecochea tienen la Mola Posada de、eh, Marito, que soy yo.、Eh, tengo lugar ahí para hospedaje para todos los que andan en la ruta. Incluso vos cuando andes por acá eh, eh, sabés que acá tenés donde, donde parar. Este, el 18, sábado 18,、eh, está Rincón Montero que abre sus puertas, sea abierta. A partir de las 9 de la noche, por si alguien quiere venir,、eh, tienen lugar para quedarse en Rincón Motero y también en la Mola Posada. Genial. Así que ya c s t a m o s invitados. Y nada, simplemente muchísimas gracias a todos por colaborar y por estar, y a vos por brindarnos este espacio. No, un gusto totalmente. Bueno, Colo, te mando un abrazo muy grande, y a vos también, Mario. Así que bueno, nos veremos pronto si Dios quieres, en cualquier momento. Vamos a andar por ahí, vamos a andar por ahí porque tengo prometido llegarme hasta acá a Espallares y ir a l l e v a r d e la mención. Así que, danme dos sábados y ando por ahí. Genial, chicos. Sí, avisen, avisen que estamos acá. No, no, los vamos a recibir si Dios quiere también este, con los brazos abiertos. Así que, bueno, estamos, seguimos en comunicación. Entonces,、eh, les mando un abrazo muy grande. Un abrazo, Matute.、Eh, gracias por todo y un abrazo a toda la audiencia. Gracias, chicos. Nos vemos. Bueno, amigos, ahí cerramos la entrevista con la Colo y con Mario. Así que, bueno, desagrupados y la mola chopper de lo que fue este motazado con Acampe en Necochea. Bueno, como contaban los chicos, muy felices por lo que han realizado. Eh, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo、eh, por Facebook Motomaníacos y también nos pueden sintonizar por www.caballosdemetal.com.ar. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bien, continuamos con el desarrollo de Motomaníacos. Lo tenemos a m i s i r e n comunicación. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, mi loco. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien eso? Muy bien, acá andamos. Justamente reunido acá con los chicos. Terminando de ultimar detalles ya para el evento. Genial, bueno, saludos para todos ya que están ahí reunidos.、Eh, bueno, básicamente para que nos cuentes,、eh, bueno, el noveno aniversario ya,、eh, una, Noveno aniversario. Noveno aniversario b、bueno, una e o u n fecha importante, me imagino, para ustedes. Y bueno, sí, están、eh, sí. esperando recibir la gente y qué es lo que van a encontrar cuando vayan ahí a Vallablanca. Bien, les cuento un poco ahí para todos los oyentes. Eh, el evento se realiza el sábado 18 de abril、eh, a las 13 horas, es al mediodía, es un asado. ¿sí? Eh, ya casi están los cupos, o sea, creo que quedan alrededor de 10 o 12 cupos libres para que el que aún tenga ganas de venir y, y, y tenga el tiempito.、Eh, solo hay 10 entradas o 12 entradas, no, nada más, justo estamos acá sacando la cuenta. Te n g a n en cuenta que esto es porque el salón lo, nos lo limitan con, con la cantidad de personas,、eh, así que más que nada por eso. No es porque querramos dejar a alguien afuera, pero siempre e v i s t el salón es el que pone el límite. De la cantidad de personas que admite. Así que les cuento un poquito qué trata para aquel que nunca vino. El evento es al mediodía y se le ofrece con la cartilla que vale 35 mil pesos, asado libre con una entrada que es una empanada frita. Después se le ofrece, bueno,、eh, se le da hechor y carne, carne, hasta que no de más, porque es libre total. Se le da también una bebida, una consumición que puede ser un litro de cerveza o puede ser una botella de vino. O puede ser、eh, un litro de gaseosa o agua, si quieren agua también.、Eh, bueno, va a haber ensalada, hay torta, hay café, de, viste, para después.、Eh, va a haber una banda en vivo que es、eh, napolitana, una banda local de acá de Bahía Blanca, que hacen tributo a Divididos. Banda, tiene sus propios temas también, pero una banda excelentísima con más de 20 años. Así que eso、eh, llamó bastante la atención porque varios, varios que vienen también, también a, a ver la banda, pues está buenísima. Eh, va a haber sorteos,、eh, bueno, y bueno, mucho ambiente、eh, rider, mucho ambiente motociclista, ¿viste? como, como a, a todo lo que nos gusta. Y esto les cuento algo porque dicen, che, ¿qué, qué onda? Y termina ahí el evento, ¿Qué, ¿qué se hace después? Bueno, lo que generalmente después hacemos es. Eh, compramos carne, pero una locura, y siempre sobra carne. Entonces, lo que hacemos es nos lo t r a e m o s para la sede nuestra, que estamos más o menos a 7, 8 kilómetros del de, de, de lugar, y nos venimos todos para la sede. Y en la sede、eh, ponemos un poco de música, repartimos más carne e la noche también, y, y bueno, o sea, se, se hace un open bar, se abrimos la barra, y, y la gente sigue más por ahí. Eh, eh, vengan un o s músico, no, sorpresa, no quiero decir nada, pero es una banda que ya. Ha tocado nuestro primer evento, por ahí alguno ya la puede recordar. Icónica banda de Bahía Blanca.、Eh, y, y bueno, nada, o sea,、eh, lo traemos acá y la gente se viene para acá a terminar de pasar eh, eh, la noche del sábado. Hay muchos que acampan acá afuera, eh, eh, hay un pequeño lugar de acampe, tampoco es tan grande, pero hay muchos que vienen y acampan acá y, y son bienvenidos. O sea, literalmente el sábado d la noche eh, eh, el evento sigue acá en nuestra sede. Genial, bueno, la verdad que vos nos、bueno, diste un, un detalle importante ¿no? de todo lo que van a encontrar, y bueno, eso no sabíamos nosotros la parte de, de después de lo que es el, el evento claro, principal que, el que siguen. Claro, el post evento que bueno, que siguen, siguen de, de aniversario, festejando el aniversario, o sé sea que Pero, en su sede además, propia. p a r e c e me parece que acaba de empezar a caer gente desde miércoles, hay muchos, mucha gente que está viajando. En este momento que va a estar en ruta, que bueno, o sea, llega el miércoles, llega el miércoles, así que va a venir acá, o el jueves, o sea, no va a haber ninguna clase de evento esos días, pero la sede nuestra siempre ha sido una sede para Rider, para gente motociclista. Y, y acá han parado、eh, venezolanos, colombianos, b r a s i l e r o s hemos tenido acá, que se les da un lugar, ¿viste? es m á s cuando vengan, el que no conocía nuestra sede, se va a maravillar, la verdad es un lindo lugar. Y te repito, un ambiente motociclista.、Eh, no se puede hablar de política ni de fútbol acá, de lo único que hay que hablar es de m o t o s Exacto, ¿no? exacto. Un detalle súper importante, ¿no? Para, para sí, que sí. nos hagan otros temas, ¿no? En, en ese lugar, ¿no? Espectacular.、Uh -huh. Siempre, siempre. Genial. Estamos aquí invitados también. Ven, bueno,、tenete. es genial, bueno, espectacular.、Sí. Eh, así que, bueno,、eh, como decías vos,、eh, todavía hay tarjetas disponibles, así que, bueno, yo estoy compartiendo en las、sí. redes lo que es、eh, el flyer que ustedes tienen. Así que el número、Gracias. de teléfono está ahí, así que bueno, seguimos compartiéndolo para la gente por ahí se quiere sumar ahora, para, ya que se enteró que hay tarjetas disponibles, así que bueno. ¿Van a esperar unos, unos días más o van a cerrar antes del evento la, la de venta, si todavía queda alguna? Mira, te voy a ser sincero: todos los años siempre nos quedó gente afuera, se venden todas, siempre. Eh, hay gente que, que, inclusive de acá de Bahía, que no, no llegó a comprar y se termina viniendo de la noche a terminar de festejar acá porque no deja de ser un aniversario. Pero、eh, la venta de entradas,、eh, como ya está todo comprado, o sea,、eh, la carne ya está asegurada, ya está todo, así que quédense tranquilos. Va a haber carne para, para para todos, va a haber torta para todo, va a haber empanada s para todos. t e d i g o s de empanada es un dato importantísimo porque conocen todos. Que、eh, Longos tiene las mejores empanadas, que son las empanadas de la tía. Que la tía de Longos es、eh, la tía de nuestro presidente, quien hace para mí las mejores empanadas fritas de, de Bahía y la zona. Lejos,、eh, por muy lejos. Así que cuando vengan se van a sorprender de la calidad de carne y de la calidad de empanada que tenemos. ¡Qué grande! Espectacular. Bueno, misiles, bueno. Soy,、eh? Diste un, un pormenor y、no, súper interesante.、Bueno, vas a ahora... tener un buen vino, vas a tener. La mejor, v i r r a va a tener lo mejor acá. Qué grande. No se l u e n p a Así que bueno, súmense los que están ahí indecisos con, con la participación ahí a comprar sus últimas tarjetas. Así que bueno, espectacular. Bueno, misil, este, te agradecemos、bueno. este, por toda la información y obviamente te convocamos、Gracias、para la semana ustedes, que、sí. viene para hacer la reseña, para que nos cuentes、eh, cómo salió todo y detalles de, de, de, de agradecimiento. De Viste、todo. que siempre hay cosas para agradecer. Eh, y charlamos un poquito más por ahí la semana que viene, que tenemos más tiempo. Charlamos un poquito más de algo de la historia, de, de cómo nace Loncos y toda esa, esa, esa cuestión. Ningún drama, me encantaría, me encantaría. Además, el año, pasado, no, el año pasado no lo pudimos realizar porque bueno, fue la inundación, que todos ya saben,、eh, acá en Bahía y en Cerri,、eh, pero. El anterior año,、eh, nuestro séptimo aniversario, fue súper emotivo. Tuvimos dos ex combatientes de Malvinas y nosotros somos muy respetuosos con ellos. Siempre le hacemos menciones y sabíamos que venían. Después nos enteramos que hubo un tercero que después me comentó, no, no, no sabíamos que era un ex combatiente, y les dimos una mención muy particular a ellos. Hay videos en las redes donde están todos, que todos se paran. Un aplauso y silbidos de más de cinco minutos sin parar. Los dos tipos ahí arriba. Eh, llorando, a l es r a e emotivo, pero lo quiero recalcar porque son cosas que unen al motociclismo, el nacionalismo. s í Claro. Y, bueno, nada, o a sea, q u e l que por ahí se sienta identificado con estos, con estos valores, acá siempre se respeta. Genial, espectacular. Bueno, lo que contaste esa, esa breve historia estuvo espectacular. Y bueno, vamos a ver si la encontramos en las redes, por ahí la compartimos para motomaníacos. Así que bueno, sí,、eh, muchísimas gracias、obvio. por、eh, estar aquí en, en el programa. Y bueno, le deseamos lo mejor para este, este noveno aniversario, que sea un evento súper espectacular y que lo disfruten、eh, de la mejor forma. Y bueno, este, estamos en contacto、gracias. para la semana que viene. Y un abrazo para todos, todos los muchachos. Dale, gracias, gracias. Gracias, mi loco. Bueno, te mandan acá un abrazo a todos. Muchas gracias, saludos.、Y、buenas rutas. Buenas, buenas rutas, rutas para, para todos. c h a u c h a u Bueno, amigos, ahí cerramos la entrevista con Misil.、Eh, como contaba, se viene el noveno aniversario de Loncos en Bahía Blanca. En Motomaníacos, en las redes sociales, está el, el flyer con la información y el número de teléfono, porque, como decía él, todavía quedan algunas tarjetas disponibles para este evento. Y bueno, si no pueden participar de lo que es el evento principal, se pueden sumar para la sede a la noche que sigue la fiesta、eh, en ese lugar. Así que, bueno. El sábado 18 a Bahía Blanca, Loncos, noveno aniversario. Les recordamos, estamos en FMI Rock 104.7 en t r e s a r r o y o s provincia de Buenos Aires. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Bueno, amigos, seguimos con Motomaníaco, el desarrollo del programa. Tercera entrevista que tenemos ahí, en, lo tenemos a Frank en comunicación. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Frank? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo perfecto. Genial. Bueno, Fran, te convocamos aquí para Motomaníacos para charlar lo que se viene este fin de semana. Es una gran fiesta que están organizando en la ciudad de Peguajú. Así que, bueno, con lo que es este, la inauguración de, del monumento al motociclista y, bueno, y el almuerzo. Así que, bueno, era para que nos des detalles de, de lo que es toda esta organización que están llevando a cabo. Bueno, mira, primero te imaginas que es una emoción muy grande、eh, inaugurar un monumento al motociclista, como tantos que hay a lo largo y a lo ancho del país, porque refleja la, la pasión que uno tiene por la, por la actividad y gusto por viajar. Y bueno, esta vez quisimos plasmarlo en Peguajó, por eso este sábado. En la ruta 5 y el kilómetro 365, en la entrada de Peguajó, en la estación de servicio Shell, vamos a dar, este, le, vamos a hacer la inauguración de, de nuestro monumento para que quede plasmado lo que es de, la pasión de, de nuestra actividad.、Eh, diez y media de la mañana está previsto, tenemos confirmadísima la presencia de Gustavo Morea. Que mandó un, un mensaje de, de saludo y que bueno, aquí este, lo vamos a tener para charlar de temas generales. Te imaginas que un tipo que tiene el conocimiento y la experiencia de, de Gustavo es para escucharlo este, no un rato, tres días seguidos. Sí, totalmente,、eh, sí. Sí, Gustavo una eh, persona eh, del motociclismo muy reconocida y aparte con. Con mucho, este, mucho conocimiento ¿no? de lo que es de diferentes temas, tanto lo que es mecánica como, como de. Bueno, MotoGP que está en la transmisión, pero、eh, es una persona que está este, totalmente informada porque, bueno, trabaja con las marcas, sabe bien lo que es el mundo del motociclismo. Y ha participado en el desarrollo de, de v a r i o s、eh, motos nacionales que te imaginas que lo hacen un. Un experto de primera línea en lo que es motos y, sobre todo, bueno, como vos decís, las transmisiones de, de MotoGP, el, el gusto de, de escucharlo y la pasión que le pone、eh, cuando, cuando transmite esas competencias. Lo hemos visto en, en, en temas r de Río Hondo cuando se corría acá en Argentina y ahora en las transmisiones a través de, de todo el mundo. Totalmente. Te digo que. Podemos decir que es un amigo de Peguajó porque、eh, ya ha venido en, en otras oportunidades. En algún momento recuerdo acompañado por este, Sebastián Porto cuando corrían en, en 2.50. Sebastián. ¡Mira vos, impresionante! Este, así que te imaginas que para nosotros volver a recibirlo es, es un gusto y que se sume a toda la movida que, que estamos organizando con, con tanto entusiasmo, ¿viste? Porque no solamente va a ser el, el, la inauguración del monumento, va a haber una bendición ecuménica、eh, en el momento.、Eh, luego nos vamos a trasladar a nuestra sede social, que también la estamos este, embelleciendo y engalanando para que esté a la altura de las circunstancias. Y allí vamos a tener el tradicional asado con cuero que tantos años hemos hecho en la fiesta nacional de la moto. Que ya de por sí、eh, que se empiece a cocinar 24 horas antes, ¿te imaginas lo que es? Este, el, el, que se desarrolla alrededor del asado, porque imagínate una parrillita que hace un lechón o un vacío, lo que sea,、eh, da para charlar y estar un rato con amigos, lo que es un asado que dura 24 horas. No, impresionante. La especialidad del. Del tipo que lo hace, que en el momento que dice está, está todo, no es decir, vamos a llevar esta parte primero. No, sí, no. Sí, Cuando sí. está, se la saca y bueno, es un, un deleite y un, un placer. Así que sumada a la emoción de la inauguración del monumento, más una buena comida, más un test drive de, de motos que va a traer z a n e l a presentando la 400 centímetros nueva. Este, toda esa actividad se va a desarrollar frente a nuestra sede social, y bueno, ahí vamos a estar seguramente. La, el almuerzo está pautado a la una y media, y seguramente la actividad se va a desarrollar durante toda la tarde, con lo que va a dar、eh, momentos de, de charla, de, de amistades, como. Como somos los, los moteros que nos encontramos y viajamos y comentamos, y nos gusta charlar y comentar y, y contar nuestras experiencias de, de viaje. ¿no、es genial, genial. Bueno, déjame dar el número de teléfono porque, bueno, obviamente están e l a t a r j e t a d i s p o n i b l e todavía. El número es el 2396-621923. 23. Ahí se pueden comunicar. El alias es Motos de Pegua. Tienen que mandar el comprobante a ese número de teléfono, nombre completo, d n i teléfono y la ciudad, así lo tienen registrado. Y bueno, no se pierdan este,、claro. este gran evento. Y bueno, o, otra cosa que tenemos para comentar es que también va a haber、eh, un bono colaboración para el sorteo de una moto 110 kilómetros, que tiene el valor de 10 mil pesos. Así que bueno,、eh, muchísimas cosas para disfrutar este, este mismo sábado, ¿no? Claro.、Eh, el teléfono corresponde a Sergio Serafini. Un pilar fundamental de nuestra agrupación desde hace un montón de años y, como decimos, un pingazo. Así que, que este, llamen a ese número, confirmen. La, una vez que lleguen a Peguajó, con la confirmación hecha vía este, transferencia a la moto de Peguajó, vamos a entregar una pulsera para entrar al predio. Y bueno, donde se va a desarrollar toda la actividad. Así que bueno, va a dar para mucha charla y seguramente después del evento volveremos a, a, a charlar para sacar conclusiones. Totalmente, bueno, y recordar que el valor de la tarjeta es de 40 mil pesos y bueno,、eh, eso es súper interesante para que la gente lo tenga en cuenta, pero bueno,、eh, tratamos de dar la difusión para que la gente se siga sumando y bueno, pase un, un día súper interesante porque bueno, como lo contabas vos. Eh, lo que es la inauguración del monumento, bueno,、eh, la bendición de todo eso, después ir a la sede, disfrutar de un alm buen almuerzo, probar motos de la marca z a n e l l a un ganador de, se va a llevar una moto cero kilómetro, así que es un, un、ah. programa súper interesante para disfrutar en Peguajó. ¿Qué, ¿Qué más podemos pedir, no es cierto? Así que, que bueno,、eh, aquí estaremos y por supuesto. Agradecidísimo a vos y tu equipo de, por toda la, la d i f u s i ó n que siempre nos permite、eh, transmitir nuestra,、eh, nuestras ideas, nuestros eventos y todo eso. Así que también、eh, muy agradecido. Y bueno, ya nos conoceremos personalmente. Si Dios quiere, seguramente. Bueno, te convocamos para la semana que viene para hacer la reseña correspondiente de lo que van a realizar este sábado 18.、Eh, así que bueno, charlamos sobre lo que es el cierre, porque nosotros más o menos. Eh, tenemos la iniciativa en el programa de dar a conocer、eh, la previa de lo que es un evento y después hacemos el cierre correspondiente. Por a a r p muchas cosas hay para agradecer, por ahí se puede armar, por ejemplo, localidades que participaron o gente que colaboró para el, el evento. Así que, bueno, eso hacemos el cierre de la semana que sí, viene. Perfecto. Sí, sí, sí, fantástico. Así que bueno, muchísimas gracias y Peguajó estamos e s p e r á n d o l o s para reverdecer la gloria de lo que fue la fiesta nacional de la moto en nuestra ciudad. Genial. Bueno, Fran, te mando un abrazo muy grande y bueno, un saludo para toda la agrupación de Motos Peguajó también. Y que bueno, que sea una fiesta este sábado 18. Y bueno, en las redes de Motomaníacos está toda la información para los que se quieran、eh, comunicar y participar de esta gran fiesta. Así que te mando un abrazo muy grande. Gracias igualmente y gracias a Motomaníacos. Nos vemos, Fran. Gracias. Gracias.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 Wow. Uf, me imagino. No, da, no es para más, ¿no? Con lo que han vivido no, este, este fin de semana, que... impresionante. No, la verdad que se vivió una, una verdadera fiesta motocicleta. Impresionante, verdad, impresionante. En lo que se lleva a la ciudad. Te digo una、eh, cosa、no、antes, antes que te extiendas un poquito más. Eh, eh,、sí. al, al ver ya las fotos que fuimos compartiendo、eh, a través de m o t o m a n í a c o toda la gente que fue subiendo, uno. Eh, se daba cuenta de lo, que, de lo que han vivido ustedes ahí personalmente, estando en ese lugar,、eh, que fue algo súper emotivo y, y súper, bueno, que, que te, daba, te, llenaba, te llegaba al alma ¿no? la, la situación de, de este descubrimiento, que es obviamente un monumento súper interesante porque Carlito ha trabajado de una forma increíble, lo que ha, lo que ha desarrollado, eso es una cosa increíble. Pero todo el equipo, me imagino que ustedes han pasado un, un día、eh, que no se olvidan nunca más. Mira, te cuento que nosotros lo vinimos viviendo, m u c h o ya que vivimos todo hace cuatro años y medio, pero el viernes l o s instalamos ahí a las cinco de, cuatro de la tarde y nos quedamos hasta el domingo, sin dormir, sin nada. Era la adrenalina que teníamos que era hacer una vigilia ahí al lado del monumento. Eh, yo tengo que ser sincero, porque、eh, todo este trance se pasó de la mano del negro b a s t i a n、eh, que es el vicepresidente de la asociación. Nos quedamos los dos ahí, nos hicimos un asado, compartíamos y m i r a m o s a dónde habíamos llegado、eh, con ese sueño de hace cuatro años y medio atrás.、Eh, entonces, valía la pena、eh, pasarlo así, de esa manera. yo, Las lágrimas también se desbordaron porque hubo. Muchos recuerdos, muchas cosas que habíamos pasado, malas, buenas, todo, todo, ¿viste cómo se hizo estas cosas? Pero lo del sábado, te juro, y o sincero, esto no, no suena agrandado, pero se esperaba 100、sí, motos, una cosa así, pero no 500, hermano, no, no 500. Impresionante. Eh, eh, habíamos hecho nosotros. 4 kilos de, de harina para c o m v r v i r torta frita. 4 kilos. Terminamos haciendo 14. No, impresionante. 14 kilos de harina para hacer torta frita y después con los chorizos y el asado. Que... Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y queríamos agasajarlo a todos los motociclistas que venían de afuera, a los que nos ayudaron a llegar, porque fueron muchos, gracias a Dios. Fueron muchos. Y si vos me permitís agradecerles a todos. Agradecerte por la difusión, agradecerte por la mano de s a porque. Uno atrae el micrófono, puede decir eh, eh, y darle aliento a la gente, a la gente、eh, que iniciamos alguna cosa, darnos esa oportunidad de estar en el aire y nosotros te, te lo agradecemos de todo el corazón. No, pero、de、es un gusto, semana, un gusto. Que, que, gracias. Me acuerdo que lo charlamos、eh, en, en, en Pigüe. ¿Te acuerdas que charlamos en Pigüe? Sí, sí, sí. Que, sí, sí, sí, sí, que me contaste un poquito que ya estaba, estaban haciendo cerca la movida. Bueno, han pasado situaciones que también han sido complicadas, que lo han retrasado. Todas esas cosas son. Sí, bueno, sí. Te, me imagino que en ese momento te vino todo a la cabeza, todo junto. Y bueno, es un sí, descomprimir de la situación, ¿no? Porque sí, han vivido bastante ustedes sí, con, sí, sí. con el desarrollo de lo, hasta llegar a culminarlo, ¿no? Y mira, nosotros con ver la, ya el predio iluminado. Que e s una oscuridad, giros de un metro de alto, y ahora verlo todo cortadito, tipo césped, y con las luces e p u e、eh, s t a s con un monumento, con árboles plantados que todos tienen su nombre porque es de un motociclista que ya no está. La parte emotiva de lo que se apunta a ser el lugar del motociclismo, de ese lugar、eh, de crear cultura.、Eh, nosotros estamos yendo todos los días a, a, a ver. Yo sé que、eh, a todos los motociclistas que p a s a n por Bahía este, este mensaje va a llegar. Les pedimos, les rogamos, por favor, que todos que pasen por el lugar, si ven vandalismo, si ven algo fuera del lugar, paren y, y ayúdennos a cuidarlo, ayúden a que esto progrese, porque es de que todos. Acá no hay parche, acá no hay MC, eh, MG, eh, nada, acá somos todos motociclistas. Es cultura motociclista. Entonces, yo, por tu intermedio, y que te lo agradezco, Que les l l e g u e un mensaje a todos que, que nos ayuden a cuidarlo, porque tenemos muchas, muchas, muchas s i t u a c i o n e s muchas ganas y, y muchas cosas para seguir haciendo. a l m Hay un monumento de la Municipalidad de Valle Blanca que está en d e s u y o Lo vamos a transformar en una matera. Ah, mirá qué bien. Para, para que el que vaya tenga una cocina para calentar agua,、eh, el que vaya va a tener una heladera para tener algo fresco.、Eh, siempre va a haber, como nosotros llevamos siempre la baliza el fuego y la bombacita, siempre van a estar. Eh, es para el viajero, es para el que va a, a pasear y quiere calentar una pava, ahí la va a tener, pero tenemos que ayudarnos entre todos a cuidar.、Eh, presentamos otro proyecto ahora para, para poner bancos, poner mesas, a,、eh, poner esas sombrillas de paja,、eh, y bueno, hay un montón de cositas. Y para mí esto. Muchas veces alguno lo va a tomar de una manera, otro de otra. Yo tengo valores y sentimientos muy encontrados con esto. Fue, fue una lucha, un sueño mío personal que, que lo e x plamé en amigos y se dio rosca, se dio masa y se dio con ganas. Y también el, la inauguración del monumento fue una despedida. u n a despedida porque yo dejo la comisión directiva, pero convencido, convencido que hay que darle paso a la juventud.、Eh, hay que darle. Confianza, ganas de sentirse sútiles, que pueden hacer cosas, porque los jóvenes son el futuro.、Eh, podemos ayudar, podemos aportar, pero hoy la tecnología ayuda, el, los jóvenes ven otro punto de vista, cosas más modernizadas, y hay que darles la oportunidad. Entonces, nosotros, yo decidí que toda la comisión diera un paso al c o s t a d o y que entrara a n nuevas personas. Y agradezco a todos aquellos que me dijeron buena onda que no me vayan, y, y yo se los agradezco, pero era una decisión tomada, una decisión que, que, que me apena, pero me apena con alegría, porque yo sé que voy a estar siempre.、En、el monumento va a ser una cosa mía personal para cuando、bueno, cierre los ojos. Voy a ir a cuidarlo, voy a estar permanentemente ahí, voy a ser un protector de ese monumento.、Eh, pero yo sentía que había que darle la posibilidad al joven, por eso doy un paso al costado. En esta, eh, en esta especie de, de, de, de una cruzada motociclista en b a d i a Blanca que se ha hecho por primera vez. Así que están abiertas las puertas para todo, para que se sumen, para que sepan que se trabajó para ustedes, para la motocicleta. Genial. Bueno, la verdad que s e n t i las palabras que, que las decís con el corazón, todas estas cosas, ¿no? Porque son cosas que, que se sienten muy adentro y, bueno,、eh, la verdad que es un gusto escucharte con todo lo que contás. Y la verdad que es un orgullo para todos, porque todos los que somos motociclistas disfrutamos de este tipo de cuestiones. Y, y las felicitaciones es de nosotros hacia ustedes por todo lo que han trabajado. Y, y ver esto、eh, armado, ¿no? ver ahí una, una, un monumento ya emplazado y con todo lo que han trabajado, es la verdad que s es súper emocionante. Y bueno, como decís vos, ahí siguen los proyectos. Pero bueno, das paso también a sí, otra gente、ah, que、sí. se siga sumando, así que eso sí, también es positivo,、sí. ¿no? ¿Sabes qué pasa, Mario? Que en la vida、eh, pasan cosas que、eh, el egoísmo no va de la mano con el avance o el futuro. Si uno es egoísta, no le da tiempo al futuro, porque piensa en sí mismo. Ese es mi pensar, ¿eh? No tienen que pensar todo el mundo igual que yo, pero. Sí, sí, sí.、Eh, yo, creo mucho, yo creo mucho en la juventud. A mí hubo gente que me dio oportunidad e s cuando tenía 12 años me, me, me compré la primera moto, porque no tenía para echarnasta ni tenía para comprar un cable. Y había gente que, que ayer, el sábado, justamente estaba la, la familia entera, Fernández, de Repuesto Fernández, que a, para mí era un orgullo, porque la señora me c o n o c e cuando yo tenía 12 años. Impresionante. Y, y, y entonces, y me dice, y pensar que mi marido te c u i d a b a las cosas y te quería tanto. Y, y yo le vendía al diario al marido. Yo le v e n doy al día, no se pasaba vendiendo d i n me fiaba las cosas para que yo p u d i e r a andar en moto. Y, y verla ahí fue una, una emoción tremenda. Y cerrando eso, que yo tuve las palabras que se lo dediqué, muy especialmente a una persona q u e amo con el alma, con el corazón, daría la vida por él, porque se lo dediqué a mi hijo,、eh, que es motociclista, que, que, bueno, hace un año que está, ha pasado un, un accidente y. Y yo lo llevé en, la, en mi camioneta para que viera el lugar, que ese es el sentimiento que tiene cada uno. Y me miraba y me decía, viejo, y ahora que no te pongo para ir、si、a decir yo andando en moto, no te has comido n siempre. Esto es parte de nosotros. Así que、eh, cada uno lo puede vivir de distinto. Yo, yo lo vivo de ese lado del alma, del corazón. Así que、eh, para mí ha sido valioso y va a seguir siendo valioso hasta que cierre los ojos. Genial.、Eh, bueno, lamentablemente, viste que el tiempo es tirano. Me gustaría seguir、seguro、hablando con、seguro. vos, pero no nos queda tiempo. Pero bueno, otro día te voy a convocar para charlar muchas seguro, cosas porque seguro,、eh, tenemos, hay, hay muchísimas cosas para charlar que a veces no siempre t i e n e que ver en,、eh, enfocada 100% con lo que es una moto, sino hay muchísimas cuestiones que, que por ahí, cosas de la vida y cosas que suceden, que por ahí este, da bueno poder este, dialogarlo con, con más amplitud y con un tiempo más tranquilo que lo vamos a tener si Dios quiere. Dale, dale. Bueno, te voy a dejar una sorpresita que recién me acaban de avisar recién, n h a s t a tres horas. Fue declarado de interés cultural en la ciudad de Bahía Blanca y provincial. No, impresionante. Bueno, felicitaciones. Así que, este, se los quiero, porque sos partícipe de esto con la difusión y con la mano que nos daba la buena onda, así que te lo quería comentar, que es una premisa de partida. Felicitaciones. En torno a l o s motocicleta, s que el, el monumento de Bahía ha sido declarado de interés cultural y nació. Provincial, de María Blanca y provincial, así que eso nos da una pauta que la municipalidad a partir de ahora también nos va a ayudar a m a n t a r e r l o bien. Genial. Gracias, una... Mario. Gracias, no, doctor, no, gracias. gracias a vos este, por todo, Gitano. Y bueno, me alegra mucho que hayas estado aquí en el programa. Seguiremos en contacto, dialogando con otras cosas, pero bueno, grandes, grandes felicitaciones para todo el equipo que ha trabajado. Así que、eh, lo mejor para todos. Marito, buenas rutas y suaves viento s siempre. Un gran abrazo, Gitano. Nos vemos pronto. Gran abrazo. Chao, visito. Chao. Bueno, amigos, ahí cerramos la entrevista con Gitano de lo que fue la inauguración este fin de semana pasado del monumento en Bahía Blanca. Así que, bueno, sentidas palabras que, que nos dejó Mario. Así que seguimos con la tanda publicitaria y ya los últimos minutos de Motomaníacos.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 Médica veterinaria Leonela Falsetta. La salud de tu mascota es nuestra prioridad. Bueno, amigos, llegamos al final de Motomaníacos. Les contamos que el 10 de mayo realizamos、eh, m o t o c i c l e t a s Independientes de Desarrollos. Su moto asado,、eh, el número 2 en el Colifa. En las redes sociales vamos a volcar toda la información del desarrollo de este evento. Después,、eh, este fin de semana, este sábado 18 en Peguajó, recuerden en la n i versión a de Monumento y el, y el almuerzo, comuníquense al 2396-6219 a Sergio, ahí reservan las tarjetas. Y también el noveno aniversario de Loncos, este el sábado también a las 13 horas, se pueden comunicar con un misil 291-50-30-255. Y Marian 291 53 60 422. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este、eh, programa de motomaníacos. Seguimos a través de las redes sociales con toda la información de, del mundo del motociclismo. Gracias, Diego, por la presión técnica.、Eh, lo dejamos con la programación de la Indie Rock. Hablemos de jazz. Les mando un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. c h a u c h a u motomaníacos.